La leyenda de las olas Érase una vez hace mucho tiempo, en un pueblo llamado Novgod, vivía un chico joven. Era solo un niño, como tú. Abuelo, ¿cómo se llamaba? Su nombre era Zanko y solía cantar en esta misma playa, tocando su guitarra todo el día. Zanko era muy pobre. No tenía ni un céntimo, excepto lo que la gente le daba cuando tocaba su guitarra y le hacía bailar. Zanko creció y se convirtió en un chico fuerte y guapo, pero nunca se atrevía a bailar con ninguna chica joven, ya que no tenía dinero para casarse ni siquiera para invitarles a cenar. Zanko vivía solo con su guitarra y se conformaba con medio pan cuando no podía conseguir uno entero. ¡Ah! A veces eran solo él, su guitarra y el mar Zanko amaba el mar Una noche, unos pescadores le pidieron que vigilara sus redes en la orilla mientras ellos iban a buscar sus peces para venderlos en la plaza de Novgod. Zanko se sentó en la orilla sobre una roca, tocó su guitarra y cantó Canto para ti, hermoso mar, mientras te veo saludar Vamos, salúdame, hermoso mar Bendito me siento si estás aquí conmigo Y mientras cantaba, vio un remolino en el mar Y de allí surgió la cabeza de un gran hombre con cabello azul y una corona de oro Enseguida supo que el enorme hombre era el dios del mar Unas pequeñas olas salieron en todas direcciones cuando él salió caminando fuera del agua Zanko de Novgot, has tocado y cantado muchos días a la orilla del mar Mis hijas aman tu música y yo también la amo Tira una red al agua, sácala y las aguas te recompensarán por tu canto. Y si estás satisfecho con el pago, deberás venir a jugar con nosotros en el Palacio Verde del Mar. Después de decir eso, el dios del mar descendió nuevamente a las aguas del mar. Las olas se cerraron sobre él como un rugido. Bueno, puede ser una buena oportunidad. Zanko lanzó una red al mar y comenzó a sacarla del agua plateada Fácilmente salían las cuerdas y la red del agua goteando y brillando a la luz de la luna Pero no había nada en la red Pero luego, cuando salía a tierra el final de la red vio algo en ella, cuadrado y oscuro Lo arrastró y vio que era un cofre Abrió el cofre y estaba lleno de piedras preciosas, verdes, rojas, doradas, que brillaban a la luz de la luna Cogió el cofre y lo puso en un lugar seguro Toda la noche se sentó a mirar las redes, jugó y cantó Por la mañana llegaron los pescadores y le dieron un pan como pago por vigilar sus redes ¡Esta será mi última comida siendo un hombre pobre! Zanko fue a la ciudad donde vendió algunas de las piedras y con lo que consiguió por ellas, abrió un puesto en el mercado. Esas pequeñas cosas le hicieron grande y pronto fue uno de los comerciantes más ricos de Nobgod. Y entonces todas las chicas de la ciudad miraban dulcemente a Zanko. Pero a pesar de su fortuna, Zanko no cambió. Su amor por el mar de Volkov permaneció intacto. Todos los días cogía su guitarra y tocaba y cantaba en la orilla del mar. No hay ninguna niña en todo Novgorod tan bonita como el mar. Entonces sacó un hermoso collar de su bolsillo y lo arrojó al mar. Era un pequeño regalo para el mar que tanto amaba Un día, cuando estaba navegando en su barco por el mar Caspio De repente llegó una tormenta ¡Oh, Dios mío! Oh, ¡Este es, es nuestro amigo! La tripulación se aferró a todo lo que pudo y tembló de miedo Zanko, sin embargo, estaba tranquilo Ahora recuerdo una antigua promesa que hice y ha llegado el momento de cumplirla Con la guitarra en la mano saltó del barco al azulado mar Caspio Las olas se cerraron sobre su cabeza y luego, extrañamente, la tormenta terminó El barco zarpó suavemente y llegó finalmente a salvo al puerto Pero, ¿qué le pasó a Zanko? ¡Ah, oh, Zanko! Zanko se sumergió más y más en el agua y por fin llegó al fondo del mar y allí, en el fondo del mar, había un palacio construido de madera rosa Zanko entró por la puerta del palacio Dentro había una gran sala y el dios del mar descansaba en ella con su corona de oro en la cabeza y su cabello azul flotando a su alrededor en el agua. ¡Ah, oh, Zanko! Has tomado lo que el mar te dio, pero has tardado mucho tiempo en venir a cantar a los palacios del mar. Granzar, perdóname. Entonces canta ahora. Y Zanko tocó su guitarra y cantó. Canto para ti, poderoso rey, el zar del mar Las olas son tuyas y también el agua, y la sal y los peces Yo canto para ti, mi hermoso mar Yo vi tus olas y me saludaron Sí, hermoso mar, te estoy muy agradecido Quiero bailar Se levantó como un árbol alto en un pasillo y comenzó a bailar Todo el fondo del mar se estremeció con el baile del zar Bailó hasta que se cansó y después se sentó Has tocado muy bien y me has deleitado Tengo tres hijas y tú escogerás a una para casarte con ella y serás el príncipe del mar Con el debido respeto, zar, no creo que haya ninguna dama a la que pueda amar más que al mar El rey dio unas palmadas y de repente aparecieron las tres hijas del rey del mar Eran bellas, encantadoras y gráciles Pero Zanco fue hipnotizado por la más joven ¡Eres tan bonita como el mar! Ella le miró con esos ojos que brillaban como estrellas reflejadas en el mar Su cabello era oscuro como el mar por la noche El rey del mar puso la mano de Zanko sobre la mano de su hija menor y entonces se besaron. Y después, Zanko vio un collar alrededor de su cuello y resultó que era el collar que él había lanzado como regalo para el mar. Y Zanko se echó a reír de alegría y abrazó a la hija menor del rey del mar y ella le devolvió el abrazo. Pronto se casaron. El rey del mar rió tanto durante el banquete de bodas que hasta el palacio se estremeció y los peces nadaron en todas direcciones Después de la fiesta, Zanko y su novia se fueron juntos a su palacio Y antes de irse a dormir, ella le dijo Oh, querido Zanko, no me olvidarás, ¿verdad? Tocarás para mí a veces y cantarás Oh, yo siempre estaré contigo, querida Y en cuanto a la música, tocaré y cantaré todo el día Así es como debe ser Diciendo aquello, ella se quedó dormida Y Zanko también se durmió En medio de la noche, Zanko se giró en la cama Y tocó a la princesa con el pie izquierdo Ella estaba fría como el hielo en enero Y con ese frío toque despertó Estaba tumbado bajo el cielo de Novgod junto al mar Dime, abuelo, ¿qué le pasó después de eso? Hay muchas leyendas. Algunas dicen que fue al pueblo y se convirtió en comerciante. Pero creo que cogió su guitarra y estuvo nadando en el mar. Y se hundió de nuevo bajo el agua buscando a su pequeña princesa. Dicen que la encontró y que vive todavía en los palacios rosados del fondo del mar. Y cuando hay olas grandes... Puedes saber que Zanko está tocando la guitarra y cantando Y que el rey del mar está bailando su loca danza ahí abajo causando estas grandes olas ¿Tú qué crees que pasó? Yo también creo que volvió con su princesa Oh, vaya, ¿y por qué crees eso? Porque sería un final feliz Y como tú dices, cada historia necesita un final feliz Y recuerda, si no es feliz... ¡No, no es, es el final! final.